¿Ha notado usted alguna vez que toda carrera tiene una línea de llegada? Los participantes no pueden decir que han terminado la carrera a menos que hayan cruzado ya esa línea de llegada. Hoy aquí el momento decisivo. El doctor David Jeremiah nos recuerda a los cristianos que no hemos cruzado esa línea de llegada en la vida cristiana, sino cuando en efecto la hayamos cruzado. de su serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Termine. No ha terminado hasta que termine. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos acercamos a las etapas finales de nuestra consideración y al capítulo final de la serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Hoy. Vamos a concluir la consideración del mensaje, termine, no ha terminado hasta que termine. Si todavía no tiene su propio ejemplar de la guía de estudio para esta serie, le animo a que consiga su ejemplar hoy mismo. Puede hacerlo simplemente poniéndose en contacto con Momento Decisivo, bien sea por teléfono o un correo electrónico, o visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org. Bien. Abramos nuestra Biblia y continuemos nuestra consideración del tema. Termine, no ha terminado hasta que termine. que es importante que nos demos cuenta de que podemos jubilarnos de nuestros empleos, pero nunca podremos jubilarnos de nuestro llamamiento. El llamamiento nos da nuestro sentido de tarea o responsabilidad hasta el mismo último día que pasemos en la tierra, cuando vayamos al encuentro con Él que nos llamó. Pienso que eso le da a la vida un valor increíble. Y por consiguiente, la perspectiva de terminar bien es que continuemos teniendo un sentido de responsabilidad y participación que hace de cada día que vivamos enormemente importante. Así que, para terminar bien, considere mantener una conexión entre lo que usted hacía antes de jubilarse y lo que hará después de su jubilación. Alguien ha dicho, tu carrera es aquello que por hacerlo te pagaban. Tu llamamiento es aquello que... para ser lo cual fuiste hecho. Una de las personas más influyentes en mi vida y que ilustra esto fue Howard Hendricks. Fue uno de mis profesores en el Seminario Teológico de Dallas. Mi esposa, Dana, fue su secretaria mientras yo estudiaba. Era un profesor increíble y un motivador experto. Y cuando Bob Bufford lo entrevistó para su libro Terminando Bien, el Dr. Hendricks dijo, La persona promedio muere entre dos y siete años después de jubilarse y es simplemente porque pierde su propósito en la vida. Para la mayoría de personas, su propósito estaba envuelto en su trabajo y una vez que ya no están trabajando, sienten como que no tienen significado en la vida. Se retiran de algo en lugar de a algo. Hendricks pasó a aplicarse este principio a sí mismo y dijo, He hecho muchas cosas en mi vida, pero solo una cosa me da máxima satisfacción y es enseñar. Si dejo de enseñar, pierdo la razón por la cual fui puesto en este planeta. Y para hacer esto fue que nací. Así que si el seminario decide que es tiempo que yo lo deje, simplemente me iré a enseñar a otra institución. Pasaré el resto de mi vida enseñando. Tengo un amigo a quien le encanta predicar, pero detesta la administración. Cuando oí que él había renunciado a su iglesia, le llamé para preguntárselo. Él recibió mi llamada, pero en lugar de decir hola, simplemente dijo, libre al fin, libre al fin, gracias Dios Todopoderoso, soy libre por fin. Quería decir que ahora estaba libre para hacer lo que realmente le encantaba, predicar. sin toda la distracción que exige el ministerio de la iglesia con los problemas de administración y de personas. Tal vez usted esté en una carrera que no sea transferible a su vida después de la jubilación. Pero si es seguidor de Cristo, tiene un llamamiento. Usted tiene un don que Dios le ha dado, una capacidad para el servicio. Simplemente siga usándola para el Señor. Úsela en un contexto diferente, en un medio ambiente diferente. pero no se detenga en cuanto a hacer aquello que Dios le dio para que hiciera. Cuando Jesús había terminado su obra en la tierra y estaba a punto de ser crucificado, resucitado y volver al cielo, elevó esta oración en cuanto a su vida. En Juan 17:4 dice, «Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese». Lea ese versículo con toda atención. Jesús no termina toda la obra que había para hacer. Terminó la obra que le fue dada para que hiciera. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, ayúdame a terminar la obra que tú me has dado para que haga. Si hace eso, va a vivir una vida plena y emocionante. Así que, número uno, manténgase enfocado hasta que haya terminado. Número dos, manténgase resiliente en cuanto a la jubilación. Número tres, manténgase conectado a su llamamiento. Número cuatro, Manténgase vigilante después de sus victorias. Terminar bien, recorrer todo el camino hasta el mismo fin, mantenerse en la voluntad de Dios y su plan y su propósito y en su bendición todo el camino hasta el fin, exige vigilancia. No podemos bajar la guardia, especialmente después de nuevas aventuras o victorias recientes. Permítame ilustrarlo de esta manera. En el 2012, Mi esposa y yo visitamos Suiza por primera vez. Acabamos nuestra gira en Zermatt, un hermoso pueblo que está en la base del Matterhorn, la ladera norte de esta montaña llamada Hornley Ridge. Es una cuesta casi vertical. En realidad para mí fue muy difícil cuando me paré en la base de eso imaginarme que alguien lograría llegar hasta la cumbre. Pero muchos ascensionistas se las han arreglado para trepar todo el camino. hasta la misma cumbre. Al pie del pico Matterhorn hay un cementerio llamado el Cementerio de los Montañistas. Alguien me dijo que debía ir a verlo, así que fui allí. La mayoría de los que están enterrados en ese cementerio son víctimas del Matterhorn, pero esto es lo que hay extraño. Muchos, si acaso no la mayoría, de los que han muerto en esa montaña murieron cuando descendían de la montaña y no mientras ascendían. Esto es lo que hallé como epitafio en una de las lápidas, en memoria de David Robinson, de Wakefield y Van Van Gogh, del norte de Gales, cuya muerte prematura a los 24 años ocurrió mientras descendía del Horny Ridge, habiendo trepado la cara norte del Matterhorn el 28 de diciembre de 1976. ¿Qué lección fue eso para mí? Y debería ser algo en lo que todos debemos pensar. Somos más vulnerables al fracaso después de haber logrado grandes éxitos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos de la Fuerza Aérea Real de Inglaterra descubrieron que los pilotos cometían más errores al aterrizar en su regreso. Después de una misión exitosa, la causa era una tendencia casi irresistible para relajarse. Como los pilotos y los ascensionistas podemos enamorarnos de nuestros logros y perder el enfoque de terminar... Lo que hemos empezado. Pienso que eso es lo que metió al rey David en problemas. Se metió en problemas con Betsabé debido a que había logrado gran éxito. Había ganado toda batalla contra sus enemigos. La Biblia dice que el mundo estaba en paz debido a sus victorias. Había producido gran paz en Israel y entonces, después de todas esas victorias, se descuidó. Preste atención a las palabras que describen lo que hizo. Segundo de Samuel 11.1 Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey David debería haber estado dirigiendo a su pueblo, sirviendo como jefe del ejército, pero en lugar de eso se quedó en casa. Sintió que se hallaba en un momento en su vida en que podía relajarse algo y dejar que otros Llevaran la carga de la guerra. Pagó el precio. No estaba en donde debería haber estado y no estaba haciendo lo que debería haber estado haciendo. Estaba celebrando sus victorias sin vigilancia. Y al resto es historia. Su pecado con Betsabé, el asesinato de su esposo Urias, es una mancha en la vida de David. Y aun cuando Dios perdonó a David y lo restauró, ese momento de imprudencia... Ese momento en que bajó la vigilancia, ese momento llegó a ser parte de la biografía de David. No sé yo si usted haya leído con atención este versículo antes. Recuerdo haberlo leído y haberme quedado aturdido por su fraseo. Primero de Reyes 15.5 dice, Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de David y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias Elías tuvo una experiencia similar, lo recuerda. Se levantó solo en el monte Carmelo y pidió que descendiera fuego de Dios sobre el holocausto. Personalmente presenció el poder y potencia terrible del Señor, pero después, apenas pocas horas después, cuando la reina Jezabel amenazó cortarle la cabeza, salió huyendo y le suplicó a Dios que lo dejara morir. Primero de Reyes 19.3 dice... Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Como ve, lo que sucede es que cuando llegamos a la cumbre y experimentamos la grandeza de Dios, si no prestamos atención, bajamos la guardia, nos relajamos y permitimos que el enemigo entre en el momento más improbable. Y yo sé que... que eso ha sucedido vez tras vez a muchas personas con quienes he hablado. Pienso que hay dos versículos en la Biblia que todos debemos aprender de memoria y tener siempre presentes. Nos dicen qué hacer a fin de no caer y captan esta advertencia de vigilancia después de la victoria. Proverbios 16, 18 Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Primera a los Corintios 10.12. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Estos son los retos al prepararnos para pasar a la segunda mitad de la vida. Manténgase enfocado hasta que haya terminado. Manténgase resiliente en cuanto a la jubilación. Manténgase conectado con su llamamiento. Manténgase vigilante después de sus victorias. Y finalmente, manténgase listo para nueva asignación. Siempre mire hacia adelante a lo que Dios tiene para usted. Tal vez tenga que dejar algo de lo que hace en su empleo o trabajo. Tal vez tenga que jubilarse por obligación. Recuerdo haber servido en la junta de una universidad y yo hacía lo mejor que me era posible para determinar una diferencia. Y un día recibí un email de ellos diciéndome que no me presentara a la reunión el día siguiente. <ríe> Quedé aturdido. Sí, eso decía... No venga a la próxima reunión. Como ven, tienen un límite de edad de 75 años. No se puede servir en esa junta después de cumplir los 75 años. Así que yo había pasado la edad de utilidad y tuve que dejar de hacerlo. Ahora bien, llené ese tiempo como con otras 100 cosas, pero la vida hace eso. A veces uno se halla en una situación en que tiene que dejar de hacer algo. Pero esto es lo que quiero que oiga. Asegúrese de que está listo para que Dios lo reasigne de cualquier manera como Él escoja. Siempre esté mirando hacia adelante a lo próximo que Dios tiene para que usted haga. Amigos, no hay curgar muy hondo en la historia secular o en la Biblia para descubrir que muchas cosas grandiosas las realizan personas que han dejado atrás la edad de la jubilación. El pianista y comediante Víctor Borges, el príncipe payaso de Dinamarca, como lo llamaba, siguió deleitando nutridos públicos hasta su muerte a los 91 años. Mientras les hablo hoy, el cantante Tony Bennett tiene 93 años y deja su corazón no solo en San Francisco, sino en muchas otras ciudades a donde continúa yendo cada año para cantar. Al maestro chelista Pablo Casal, a los 90 años, le preguntaron por qué seguía practicando ocho horas al día a esa edad en su vida y dijo, pienso que estoy mejorando. Ahora mismo ya tengo 14 años más de la edad normal de jubilación. El otro día empecé a pensar en algunas de las cosas increíbles que Dios me ha permitido hacer desde que no me jubilé. Número uno, prediqué en una de las iglesias más grandes del mundo, el Templo Calvario en Hyderabad, India, que tiene cinco servicios cada mañana del domingo empezando a las 5.30 de la mañana. Prediqué en todos ellos, los cinco servicios, a más de 100.000 personas. Y el lunes, después de ese domingo asombroso, prediqué en el culto de ordenación para el hijo del pastor fundador de la iglesia Satish Kumar, Todavía me cuesta creer que tuve el privilegio de hacer eso. Siempre estaré agradecido por haber ido y predicado en esa iglesia. Publiqué la Biblia de Estudio Jeremiah, que ahora está disponible en inglés en la versión del Rey Santiago y en la nueva versión internacional y en la versión estándar. En la iglesia en donde sirvo como pastor, Shadow Mountain, construimos un edificio de más de 30 millones de dólares que ha revolucionado la manera en que realizamos las actividades. He visto que el programa Turning Point llega a través de más de 3.000 estaciones de radio por todos los Estados Unidos. He escrito y publicado 14 libros. Cumplí un sueño que tenía por largo tiempo y llevé a mil personas a una gira a Israel, en donde enseñé la Biblia en los mismos sitios en donde ocurrieron los eventos. Visité el hermoso país de Suiza dos veces. He tenido parte en producir tres programas especiales de Navidad en Nueva York que fueron vistos durante la temporada de Navidad por millones de personas. No estoy produciendo una hoja de vida aquí, ni tampoco estoy fanfarroneando. No digo estas cosas para decir, mire lo que he hecho. No, estoy diciéndole estas cosas porque estoy muy agradecido a Dios. Dios me ha permitido hacer todas estas cosas después de que el mundo dice... que debía haberme jubilado. Pearl Buck, la famosa escritora e hija de misioneros a China, dijo, «He llegado a una posición honorable en la vida porque soy vieja y ya no soy joven. Soy una persona mucho más útil que hace 50 años, o hace 40 años, o 30, o 20, o incluso 10. He aprendido mucho desde que cumplí los 70 años. Así que no se dé por vencido por sí mismo demasiado temprano». No se prive de las muchas bendiciones que Dios quiere derramar sobre usted en sus años posteriores a la jubilación normal. Cambie lo que hace si tiene que hacerlo. Pero no deje de servir al Señor, porque pienso que uno de los más grandes conjuntos de talentos sin usarse en nuestras iglesias son personas que han llegado a cierta edad Y tienen esta mentalidad que la cultura les ha impuesto y que dice que cuando se llega a cierta edad tienen que dejarlo todo, tiene que detenerse, va a sentarse en alguna playa, a jugar golf o naipes o lo que sea. Pero entonces pierden su sentido de importancia, su sentido de valor y pierden el gozo de la vida. Dios no nos dio simplemente 50 años o 65 años, Nos da tantos años como Él nos permite estar en esta tierra y debemos procurar hacer que cada uno de ellos cuente para el reino de Dios. Estos son algunos pasajes para animarle. Con certeza me mantienen activo. Nos fueron dados por nuestro Padre de gracia para mantenernos fieles toda nuestra vida. No se olvide lo que ya aprendimos. Si no estás muerto, no estás acabado. Salmo 92.12 El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Isaías 46.4 Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y esta es una oración especial de la que me he apropiado para mi vida. Salmos 71.18 aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Sí, Dios nos usa toda nuestra vida hasta el mismo fin, si simplemente nos mantenemos útiles. Para concluir este mensaje, quiero contarles de uno de los hombres de nuestra congregación. Más que cualquier otra persona que conozca, él ha captado el concepto de terminar bien. Tom Heyer ha enseñado matemáticas en el bachillerato por 40 años. Recibió a Cristo como salvador cuando estaba en el penúltimo año de la Universidad Estatal en San Diego y de inmediato empezó a enseñar. Le encanta su trabajo. Recuerdo haberlo conocido en su aula hace muchos años. Yo había ido a ese colegio para hablar con un entrenador que estaba tratando de ayudar a mi hijo a conseguir una beca en fútbol. Y él me dijo... Hay un maestro que trabaja aquí y que asiste a tu iglesia. Y me presentó a Tom Heyer. Ahí le conocí. Él quería a sus alumnos. Uno podía decir eso con certeza. No simplemente estaba llenando el tiempo. Ayudó a empezar un club cristiano en ese plantel que ha impactado muchas vidas. Era un maestro muy querido y en realidad era bueno en lo que hacía. Pero a mediados del 2002, Tom esperaba el comienzo de su año 40 De enseñanza. Una mañana, durante las vacaciones, mientras él y su esposa Pam daban juntos su caminata regular de oración, Dios le habló a Tom y puso su vida de cabeza. Así es como lo dice. Dice, esa mañana Dios me habló directamente. Me dijo que era tiempo para que dejara a un lado la enseñanza porque él tenía otra cosa para que yo hiciera. Puesto que había estado enseñando toda su vida, Tom no tenía ni idea de qué es lo que Dios se proponía. pero estaba a punto de descubrirlo. Después de hablar con uno de nuestros ministros, Tom aceptó el reto de empezar un estudio bíblico semanal para hombres. Ese grupo de estudio bíblico ya ha estado en marcha por 18 años. Debido a su liderazgo en ese estudio bíblico, se le preguntó si quisiera encargarse del ministerio a las cárceles de nuestra iglesia. En ese tiempo había como 12 personas que participaban en el ministerio de los presos en el condado de San Diego. De nuevo, Tom oró y aceptó el reto. Y lo que ha sucedido desde entonces es verdaderamente impresionante. Hoy, al cumplirse 17 años de su liderazgo en este ministerio, Dios ha abierto puertas para ministrar a todos los que sufren el impacto del encarcelamiento. Ministra presos, presos en libertad condicional, ex convictos, sus cónyuges, hijos y otros familiares, e incluso oficiales y personales de las cárceles. Según él, La P en prisión no quiere decir prisión, sino personas. Personas a quienes Dios ama con amor eterno e incondicional. Cada semana, ahora en nuestra iglesia, hay como 40 personas en equipos que van a ocho prisiones y que celebran algo así como 30 reuniones por mes, con un promedio de asistencia de unos 600 presos, hombres, mujeres, jóvenes. En Navidad... se celebró una enorme fiesta para los hijos de los padres encarcelados. Cientos de niños y niñas, la mayoría con sus madres, asistieron a esa fiesta en nuestro plantel. El sábado, antes de Navidad, nuestro centro de reuniones se llenó con familias que estarían en el olvido si no fuera por este increíble ministerio. Hace años, un joven, que había sido puesto en libertad, habló con Tom Heier y le contó cómo la Navidad era un tiempo muy duro para los presos. Era su tiempo más triste, más solo, el tiempo cuando se sentían tan rechazados y olvidados. Le preguntó a Tom si pensaba que hubiera algo que se pudiera hacer para determinar una diferencia en las vidas de ellos durante esa temporada. El resultado de esa conversación fue la actividad El Gran Franqueo de Tarjetas de Navidad. La Navidad pasada, cientos de voluntarios, algunos de nuestra iglesia, pero muchos de ellos simplemente de la ciudad, bajo la dirección del Ministerio de Prisión de la Iglesia, Shadow Mountain, y su director, Tom Hayer, se reunieron durante la temporada de Navidad y mandaron por correo más de 15,000 tarjetas de Navidad a los presos. Cuando Dios le habló a Tom, aquella caminata, una mañana en el 2002, encendió un movimiento que vivirá mucho tiempo después de que Tom y yo seamos historia. Hoy, el ministerio de prisión de esta iglesia es uno de los ministerios carcelarios auspiciados por una iglesia más grande en los Estados Unidos. Todo empezó en la vida de un hombre que estaba por jubilarse, Tom Hayes. ¿Estaba listo para recibir una nueva asignación? ¿Lo está usted? ¿Está listo para que Dios lo use? Tal vez usted piense, pues bien, finalmente llegué al final y ahora puedo. No, si usted es cristiano, Dios tiene derechos sobre su vida. Y si usted le da a Dios la oportunidad de usarlo, incluso en los días después de que haya terminado toda su experiencia vocacional, puede descubrir que Dios hará en su vida al final cosas más grandes que las que jamás ha hecho en su vida hasta ese punto. ¿Cuántos saben que Dios a veces guarda lo mejor para el final? Él quiere hacer eso por usted y quiere hacerlo por mí. Comprometámonos al hecho de que vamos a mantenernos hasta que el mismo fin llegue. Amén. Tenemos todavía un mensaje más en nuestra serie. Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Toda la enseñanza de esta serie está grabada en discos compactos. Ya está a su disposición. Es uno de los recursos que usted puede obtener, junto con la guía de estudio, y así tendrá los recursos que se han producido para la enseñanza de este material. Todo esto es valioso para su propia revisión personal. para su grupo pequeño de estudio bíblico, para enseñar en su clase bíblica o simplemente para dárselo a otra persona. Comuníquese con Momento Decisivo o puede ordenarlos en nuestro sitio web momentodecisivo.org. De nuevo, tenemos material de enseñanza disponible para este tema en particular. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por su respaldo, por sus oraciones y por sus donativos que son una inversión en este ministerio. Volveremos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente. su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Termine. No ha terminado hasta que termine. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Avance descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo. P -O -Box.